29 de enero de 1976, 10 de la mañana, Hospital San Lázaro de Sevilla. En la habitación número 28 ingresa el nuevo paciente. En el parte de alta los facultativos señalan que el enfermo ha sufrido diversas agresiones de origen desconocido. Se llama Miguel Fernández Carrasco, tiene 24 años, soltero, de profesión peón agrícola. Reside en la localidad de Benacazón. Los primeros exámenes sugieren la necesidad de quedar en régimen de observación. Horas después, el juez bozal de la audiencia provincial firma las diligencias pertinentes. Estamos ante un expediente judicial, uno de los pocos de estas características que conocemos. Gracias a la lectura del informe judicial, del auto final y del parte médico, puede recomponerse este insólito suceso. En realidad, los hechos habían tenido lugar la noche del día anterior, el 28 de enero de 1976... Según afirmó ante las autoridades, Miguel Fernández dejó a su novia en el domicilio de esta pasadas las doce de la noche. Ella vivía en San Lucas la Mayor. La vivienda de él se encuentra en Menacazón, a muy pocos kilómetros de allí. La distancia entre ambos puntos es de cuatro kilómetros. Cuando se dispone a salvarla, es cuando sucede todo. En el expediente 244-76 de la Audiencia Provincial de Sevilla puede leerse el relato pormenorizado de los hechos. Según narró el juez, e todo empezó cuando Miguel Fernández observa algo parecido a una estrella fugaz. Instantes después el fenómeno se repite. Sin embargo, en esta ocasión la luz parece haberse dirigido hacia el suelo. La escena tiene lugar a aproximadamente un kilómetro de Benacazón. Al acercarse ahí es cuando observa el extraño objeto. Se encuentra posado en el suelo. El informe judicial que refleja la investigación oficial... ...incluye varios dibujos del extraño artefacto... ...parece un cilindro dispuesto de forma vertical... ...en su parte superior se presenta tocado por una especie de cúpula... ...en la inferior disponía de algo similar a un tren de aterrizaje... ...algo insólito e increíble, pero así era... ...por la parte de arriba, este no identificado emitía haces de luz... ...en un momento determinado del objeto salieron dos figuras de aspecto humanoide... ...lo hicieron a través de una suerte de puerta semicircular... De acuerdo al expediente judicial, el testigo quedó paralizado en ese instante. Lo siguiente que recordaba Miguel Fernández es haber salido huyendo del lugar. También recuerda el impacto de un foco luminoso en su rostro. Ya en su vivienda los familiares del testigo le atienden. Permaneció casi inconsciente durante la noche. Fue al día siguiente cuando tuvo que ser internado. Un equipo de tres médicos la atendió dictaminarían que sufría un trastorno psicomotriz y quemaduras en diversas partes del cuerpo. Además, se certificaron una irritación ocular muy importante. Los síntomas coincidían con una sobreexposición a una fuente lumínica y energética. Tras las diligencias previas del caso, el juez que llevó a cabo la investigación sobreseguió el mismo. Certificó la autenticidad del relato, si bien consideró que en ningún punto encontraba indicios de estar frente a algún tipo de delito que le obligara a tomar medidas judiciales. Lo que ya no supo el juez eh, fue que el testigo sufrió en tiempos venideros un proceso de envejecimiento anómalo. Es como si los efectos fisiológicos de aquel artefacto permanecieran en el tiempo, y no precisamente para bien.